Lección 1. Gramática. Punto 2. Cuernavaca, cocodrilo, Octavio. Cervantes, vacaciones, Nacho, chico, Margarita, Hidalgo, Guatemala, gusto, inglés, Miguel, guitarra, pingüino. Cigüeña Nicaragüense. Gerona, Mágico. Hernán, Ahora. Juan, Jardinero, Ojo. Mallorca, Llamo. Mañana. Quevedo, Máquina. Sebastián, Soy. Goya, Yo. Y Vida, Venezuela. Ruiz, venezolano.